Ángeles, ya estamos con nuestro columnista de esta hora, ¿eh? Exactamente, ya estamos con Guillermo Mació, al que le estamos dando los buenos días y la bienvenida. ¿Cómo estás, Guillermo? Buenos un placer estar con ustedes este y tocar temas de actualidad. Sí. Con la novedad que ¿Cómo? ahora tengo, estoy viviendo en Escila Polié y tengo un sí. teléfono fijo. Eso está muy bueno y... Y aprovechamos para mandar un saludo a Esilda Polier. Sabemos que allí hay gente muy preocupada por la comunidad y demás que después sí, te contaremos. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, que sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, y sí, Eh, claro. que vos nos dirás por dónde arrancamos porque claro. en general cuando sí. uno habla de, de este trabajo para porque, sí. porque yo el tema lo había tratado pero con pocas variables sucede que hay un centro de investigación en la universidad de australia con unos científicos muy avanzados que han, han están trabajando en un proyecto cuando que, que el título del proyecto es Bueno, efectivamente, ¿cuánta gente puede soportar el planeta Tierra sin divagaciones? Y entonces, aparte del cálculo teórico de la población, incluyen en el modelo el nivel de consumo de cada sociedad y el nivel de desperdicio de cada sociedad. Entonces, esas tres variables que son los limitantes para el crecimiento... Han sido tratados por primera vez en las distintas estimaciones y uno se queda poca abierto cuando se compara porque el asunto es dirimir las difer las diferencias del bienestar y del que no solo las del crecimiento demográfico sino sí. las del bienestar material y las de los desperdicios sí. entonces el panorama cambia sustancialmente en el orden de los países sí. y... Maseo cuando vos hablas de consumo y desperdicio no estás hablando solo de alimentos, ¿verdad? Ah, no, no, el desperdicio que genera la especie humana uh -huh. entonces ahí hay una, una cantidad de variables y por supuesto el que que son cifras realmente escandalosas porque, por ejemplo, han estudiado cuánto es el sobreconsumo solo en los Estados Unidos comparado con el resto del mundo. Uno de los análisis sorprendentes es Estados Unidos versus el mundo. Y, por ejemplo, en el consumo de alimentos Acá tengo las cifras, ¿eh? dice que eh, si por ejemplo nosotros estudiáramos el consumo que tienen los Estados Unidos con respecto a los que consumen menos, dice un promedio de la clase media americana consume 3 veces .3 más, tres, es decir, más del triple... En la en el nivel de subsistencia y que eso son aproximadas 250 veces el nivel para limpiar el agua es decir, del consumo que generan los Estados Unidos el promedio de la clase media americana de consumo es de tanto y eso significa un, un, superar al nivel de subsistencia en 250 veces, es decir que no basta la medida sola de la polución humana sino asociándola con el patrón de consumo y el plan, y el, y el nivel y el porcentaje de desperdicio que genera, con lo cual, ...la capacidad de sostenimiento del planeta se reduce considerablemente. Y entonces en una tabla nos muestra cuántas veces más, por ejemplo, los Estados Unidos... ...con respecto a África, con respecto a América Latina, con respecto a Asia. Con lo cual, las conclusiones es que el máximo depende de las condiciones de consumo y de desperdicio... Sí, en el nivel actual, tal como está hoy, el planeta Tierra no puede pasar de los 8000 millones de habitantes. Cifra en la que consideran hay como 300 y tantas estimaciones de la capacidad de sostenimiento de la población, pero la mayoritaria lo sitúan en el no más de 8000 millones de habitantes. Esto es un enfoque totalmente diferente, ¿te das cuenta? se da cuenta la audiencia, sí, sí, porque es está asociado al régimen de consumo y al régimen de desperdicio, entonces proponen por ejemplo un sistema de abastecimiento de agua potable para solamente beber y un abastecimiento de agua para todo lo que es la limpieza y el desperdicio sin tratamiento, con lo cual significa cambiar drásticamente la concepción de las ciudades y los suministros Por su Macio, cuenta, en esto en esto que vos estás diciendo hay que tener en cuenta que está todo armado para que ese consumo sea alto y genere esos desperdicios que vos decís claro, ¿no? digo porque cons... está incentivado el consumo claro, permanentemente el, el consumo, él, dicen el consumo es la variable de gobierno de los Estados Unidos lo ponen a Estados Unidos con una con una intensidad muy clara, porque no es solo lo que consumen, sino lo que desperdician, lo que va al tacho de basura. Y, y, y entonces se hace un análisis profundamente detallado de la duración del uso del automóvil, del cilindraje del automóvil, de toda una cantidad de variables que nosotros no estamos acostumbrados a poner en el tapete hablamos de automóviles como si todos fueran iguales por ejemplo entonces el, el principio que que aplicaba maltes de que el crecimiento de la población era más rápido que el crecimiento de los alimentos allá por 1805 que escribió el primer ensayo sobre el principio de la población se modifica no tanto en la base del concepto el desequilibrio y entre alimentos y población, sino que a la parte de población hay que agregar las categorías de población. Por ejemplo, sí. no entrarían ni en la India, ni en África, mayoritariamente, ni en América del Sur, ni en los países de sur desarrollados. se ponen ejemplos patéticos. Acá hay un cuadro que tiene estimaciones de del sostenimiento de la de la capacidad o sostenimiento que tiene la tierra pero resulta que depende de cómo se estime el nivel de consumo sí, claro. así por ejemplo dice en 2017 la población se estimó en 7.500 millones de habitantes 2017 y hoy está pero resulta que siguió creciendo en 80 millones por año que es otra cifra que no se maneja cuánto crece la población planetaria anualmente y está estimada en estos momentos en 80 millones por año lo cual es un disparate entonces todas, claro. las, con todas las conclusiones apuntan a que, a que tiene que haber primero un descenso de la natalidad segundo una revolución para un cambio más equitativo del consumo y del desperdicio sí. no es ideológica es ecológica puramente demográfica sí. y ecológica Mació hay que tener en cuenta vos decías muy bien comparar Estados Unidos con el resto de la, de la población del mundo y dentro de Estados Unidos mismo hay que tener en cuenta que hay 40 millones de personas que viven por debajo de la línea oficial de pobreza. Claro, claro. Y que han caído últimamente muchos más en claro. la pobreza, ¿no? Donde claro. también le falta el alimento, la vivienda, todo. Bueno, fíjate que el basurero más grande del planeta Tierra está en el territorio de los Estados Unidos. Ah. En el desierto de Utah se depositan kilómetros y kilómetros de hay superficies como el departamento de Montevideo que están sí. cubiertas de neumáticos en desuso Qué y hay otra superficie más o menos similar de carrocerías de vehículos en desuso que las están poniendo en el desierto porque no tienen económicamente no les interesa como reciclaje y no saben dónde ponerla la pusieron, están poniendo en el desierto es el mayor gestión generador en el planeta Tierra de basura, de basura sí, no biodegradable, sí, con lo sí. cual el asunto no puede globalizarse ni emparejarse, sino que hay un centro de irradiación de basura que eclipsa lo que se puede generar de basura, por ejemplo, en América del Sur, en conjunto, es menor, todo lo que desperdicia América del Sur es en su conjunto es mucho menor que lo que eh, le devuelve a la naturaleza, graciosamente, los Estados Unidos. Entonces, esa relación, que es absolutamente novedosa y no es casual que esté ocurriendo en Australia, como nos cambia totalmente el enfoque de la cantidad? Sino que tenemos que poner tres variables, cantidad, consumo, basura. Sí es un panorama nuevo, muy sí. contestatario, muy científico que va a dar que hablar en los tiempos que venideros, porque esa trilogía emerge como el gran mayor, el gran mal mayor del planeta Tierra son los Estados Unidos. ¿Tienes? Uno se queda un poco boquiabierto cuando escucha estas cosas, cuando lee estas cosas, pero pero yo creo que es empezar a trabajar por donde corresponde y que haya un cuestionamiento global, planetario de dónde está la raíz del problema sí. eh, hay que ver que bueno en las ferias por ejemplo en las ferias de Montevideo eh, cada vez quedan menos cosas tiradas no frutas claro. y verduras tiradas porque la gente pasa y se la lleva Ahí está todo armado eso no de cómo la gente retira lo que puede de, de lo que serían desperdicios y de sí. gente que no tiene otra cosa para comer pero a la vez tenés a los que están permanente mirando qué es lo que un modelo nuevo que apareció de celular de auto y yo a esta altura ya ni sé todo lo que hay no pero sí. que se incentiva a cambiarlo tener lo último entonces aunque esté funcionando lo que vos tenés hay que cambiarlo claro. y eso es consumo y desperdicio también. Claro, eso es depredicio porque es la voracidad del sistema de hacer que los instrumentos eh, caigan en obsolescencia, como se dice, al año, porque ya están sustituidos por un nuevo modelo. Sí. Y eso es esencialmente el capitalismo. Yo creo que hemos llegado a un camino de negación y de combatir al capitalismo que es este. no es, Hay una cuestión ideológica, pero hay una cuestión concreta de sobrevivencia el planeta tierra no soporta al capital, el capitalismo con, consumista que practican los Estados Unidos las la pruebas te lo están diciendo sí. por, ese, por ese camino que va, no se sostiene el planeta y para eso sí. hay que ser el modelo que nosotros imitamos por imposición o por yo que sé, por por manipulación de la mente humana a través de la propaganda y que esto y que lo otro. Justamente. Pero eh, es... Escuchándote me parece que es un tema de tremenda importancia y que te, tiene que tomarse desde desde muchos lados, ¿no? Esto claro. lo mencionas de la propaganda. Eso es agota, te, te irrita, te pone mal, te inquieta. Mirar una tanda en la televisión, por ah, ejemplo, sí, continuamente, punto, eso, eso, compre bien. esto, compre aquello, compre lo otro, claro. eh, cosas realmente increíbles además. Pero, que te pero este es el primer trabajo que yo conozco, eh, publicado este año, y no es casualidad que sea en Australia que salga, que está, está analizado de una manera... Yo, yo no quiero entrar en profundidades, pero están estudiadas las distintas opciones de capacidad del sostenimiento del planeta cuántas cuántas propuestas mundiales de centros de investigación hay con respecto a, a todo el tema es un pero eh tiene un valor de trilogía. no podemos hablar más lo que tenemos que sacar de la gente es que hay mucha gente no. Hay muchas hay poca gente que consume mucho, desperdicia mucho y ensucia mucho. Uh -huh. Ese es el punto. Porque los países sudamericanos en general tienen un consumo bajo, los países centroamericanos lo mismo. No hablemos de África, que siguen en contradicciones ancestrales que no han modificado nada el planeta. Eh, no, África no es un continente contaminado, ¿verdad? Todavía y hacerse así. Pero entonces nos nos hace sacar de la cabeza la idea de que solo tenemos que tener menos hijos y conteniendo menos hijos se gasta menos, se contamina menos. Sí. Porque no es no es el no es pensar en los términos demográficos solos, como si los individuos no eh actuaran en relación con la naturaleza a través del consumo y del desperdicio la basura que se genera, que se genera a través del consumo de lo descartable. Es y cierto. eso cambia el enfoque. ¿Me escuchas? Sí, perfectamente, nació uh -huh. y por supuesto que el, por eso digo que esto no se puede atacar de un solo lado. No. Tiene que tener una decisión fuerte y aplicar todo lo que tengas. Fíjate Uy, que tiene que cambiar un modelo. El modelo tenemos que cambiar de modelo el modelo que está imperando en Occidente hoy es este que está descrito y que claro, en las condiciones de crecimiento demográfico, de crecimiento del consumo, de crecimiento de la basura de la chatarra, del desperdicio humana humano eh, nos crea una un estado de incertidumbre hacia el futuro que lo fijamos solo en la población pero se olvida las dos terceras partes que es el consumo y el mercado y el desperdicio bien, bien entonces bien. a mí me parece que es novedoso primero por la contundencia que tiene y en segundo porque por fin integra de manera concreta consumo, desperdicio población, ya no es solo la, la, la, el número abstracto de tantos millones de gente sino que gente, qué tipo de consumidores hay ahí porque ahí la mayoría no es consumidora si, sí, claro ¿Me explico? Sí, sí, por supuesto. Entonces, Tenés a uno que consumen en demasía y otros que no tienen que consumir. Sí, y otra clase intermedia, pongámosle la población de América del Sur, que además consume por imitación, porque la propaganda toda universal de la televisión está orientada hacia el consumo. Claro. Hay que prestar atención a la, a la publicidad televisiva y es consumir. Consumir hace feliz. Sí, sí, sí. Pero consumir Satisface, más la piel. ¿Vos, ¿Vos lo ves eso? La satisfacción de personas cuando consumen. Claro. Por eso... Qué triste. Tenemos que pasar a una nueva era de una relación amistosa con la naturaleza y desechando... No puede ser que la humanidad haya vivido un siglo con la fantasía del automóvil que se cambiaba cada año, la gente pudiente, y después haya que irlo a tirar al desierto con todo el material y todos los combustibles fósiles que consumió para circular. Es una locura mental, un estado mental de la humanidad enfermo. Claro. entonces bueno Y lo que tiene de importante este, este enfoque, que llamémosle tridimensional, no es la población, sino el consumo y la basura, que pueden ser más importantes que la población, porque el crecimiento demográfico de los Estados Unidos no es de los más impactantes, pero sin embargo es el principal contaminador y consumidor del planeta. Entonces no le podemos echar la culpa que en la India nacen muchos niños, ¿No? Sí. El, el problema es además de eso que es secundario en este, en este enfoque es cómo combatimos la basura y cómo, cómo combatimos el comercio superficial con lo cual hay una luz roja para el hipercapitalismo consumista que sí. lo tenemos que meter nosotros en nuestra conciencia no solo por una cuestión ideológica ahora sino por una cuestión de sobrevivencia planetaria el capitalismo consumista nos mata nos condena sí. bueno Mació, tenemos que ir eh, redondeando acá te llega un saludo, dice muy agradecido y fraterno abrazo a nuestro tan ilustre y sabio gran maestro y compañero don Guillermo Mació son Gerardo y Alicia ah, que te mandan gracias. este Mucho, un abrazo para ellos también recíprocamente Bueno, y de Buenos Aires, acá vamos a tener que resolver la manera de hacerte llegar, eh, te mandan dos artículos que dicen puede ayudar a Mació, quieren que vos veas estos dos artículos, uno es del Río de la Plata y la Salud del Pueblo, ¿Quién se acuerda? que es un material producido en el foro Río de la Plata, ah. y otro artículo que se llama Consumo de Agua, la salud de la población argentina en riesgo de la fundación Nuestro Mar Ajá. tenemos que buscar la manera de hacerte llegar esto sea por mail sí, o, o whatsapp por mail. o la vía, la vía que sea si, sí, acá yo tengo acá tengo la crees que se pase el, el correo? O te llamo yo quiero que nos pases el correo ahora después por sí. un mensaje o, o llamamos con Laura y te lo pedimos en un momentito y te pasamos esto por el correo bueno Bueno, muy a, bien un abrazo, un abrazo grande saludos eh. a la audiencia siempre antes, antes nos que se nos lo vayan a, a, a ver a ver Guillermo ¿me escuchás? Sí. Eh, ¿qué tal? antes de cerrar tenemos un último mensaje que manda Silvio Reyes que pregunta si los estudios a los que hacías referencia están en algún lado donde se pueden ubicar Yo los estudios Están en inglés uh -huh. Y Está producido en el sitio En el sitio de la academia De la academia Estoy mirando el de, uh -huh. de, eh, School of Environment Environment sí. And Society Australian National University Bien, bien. Entra a, a la página De australia national university lo pasan para school of environment and society y ahí va a aparecer van a aparecer bien bien a ver si silvio le, le quedó claro si no buscamos que, ¿eh? muy bien a ahí ver está. si a silvio le quedó claro entonces con esos con esos datos ahora sí muchas gracias guillermo bueno un abrazo, un abrazo muy Hasta grande. la próxima tenemos que abrir esta vertiente con Australia porque me parece que están a la vanguardia y nosotros la estamos desconociendo. Muy bien, tenemos compañeros a... allí, bueno. eh, Oscar por ejemplo, que con el que podemos comunicarnos, que estamos muy en contacto con él, que nos puede eh, pasar datos también. Bueno, hasta la próxima. Hasta la próxima Guillermo, que muchas gracias.